Pues seguimos con alguna de nuestras secciones clásicas. Vamos a retomar primero lo que es el ELO, la clasificación mundial de ELO 2700 chess.com. Después del g r a n Slam,、eh, Magnus c a r l s e n se ha quedado a 1,4 puntos del récord de Gary r Kasparov y se mantiene con 2847. Expensas de lo que pasa en los próximos torneos para. Batir ese récord que aseguro lo hará. Aronian segundo con 2.815, los dos únicos jugadores por encima de los 2.800. Kramnik 2.795, Radjavo 2.792 y la gran estrella reutilante del ajedrez mundial, Fabiano Caruana, subiendo al quinto puesto por encima de Bisbatana, ganan y se pone con 2.786. Como número 5 del mundo, ningún español en los top 10, en los top、eh, 2700. Y bueno, destacar también las subidas de Topalov, que se mete con 2769 y que lo veremos jugando en el torneo de Reyes. Mamediarov, el azerbaiyano, con 2764 y Grisuk 2764 igualmente.、Eh, bajadas, la más gorda sigue siendo la, la caída en picada de Nakamura, que está jugando ahora mismo. Y que bueno, dependerá cómo le vaya el que pueda seguir subiendo o se mantenga por ahí. Parece que muy mal no le va. Y también destacar la bajada de Anis Giri, el holandés, que precisamente no lo está haciendo muy bien.、Eh, ha perdido contra Nakamura, ha hecho tablas como Jifan con m o i f a con Gifan h u、eh, ha hecho tablas contra Tibiakov en el torneo u n i b Esperemos lo que pase en la segunda vuelta. Pero bueno, está pinchando un poquito, un poquito. Normal, con a sus 18 años, si no me equivoco. Pero bueno, a n i s e Jiri tiene que todavía consolidarse. Eso es lo que es el Top 2700 Chess. Y pasamos ahora a nuestro Twitter y Facebook. Al otro lado del tablero. Las noticias de las redes. Sociales. Bueno, pues en el Twitter y en el Facebook, como decíamos, nada más empezar. Quizá s lo que más, más nos ha gustado, lo que más hemos disfrutado durante la semana, es ese vídeo precioso de Leoncho García entrevistando a los seis participantes en la final del Gran Slam, pregun siendo preguntados por los chavales y contando sus experiencias desde que empezaron al ajedrez hasta. Que se consolidaron ya en la élite mundial. Gente como Levon Aronian contándonos que hasta que tuvo nueve años no sabía jugar al ajedrez, a pesar de que bueno, jugaba muy poquito, es una asignatura obligatoria en Armenia, y sus padres tenían un huésped que era un maestro internacional y que le enseñó a él a jugar. O gente como Carsen relatando sus viajes por Europa, o como、eh, sus padres realmente bueno, le enseñaron, pero a él es que. Era el que le encantaba jugar, jugaba sin parar mientras comía, y de ahí su gran resultado. O las anécdotas de Anán, pues con la conocida del tren que contábamos al principio, o la de cuando estuvo jugando, cuando estaba enviando problemas a la televisión, hasta que un día le llamaron y le dijeron: Mira,、eh, chaval, aquí tienes todos tus premios, pero por favor, no vuelvas a escribir porque nos resuelves todos los problemas. Eh, Caruana, con sus idas y venidas entre Estados Unidos, Europa, o, o incluso las anécdotas de Sergei Kardiakin, que dice que, bueno, las preguntas de qué tal le va n las simultáneas a ciegas, dice que, bueno, que cree que juega bastante mal. <risa> Entonces, bueno, un vídeo largo de, de casi hora y media o más incluso, pero muy, muy, muy bonito. Cada uno, bueno, Anán y, y Vallejo contestando en español, los demás en inglés. Pero con una traducción excelente, exquisita, de Leoncho, que hará las delicias de todos los que la podáis oír. Lo podéis ver en el Facebook del Club de Saeed Laroca y, si no, buscando en YouTube los maestros de ajedrez de la final del g r a n Slam.、Eh, bueno, esto ha sido de lo que más he disfrutado yo personalmente. Bueno, podéis、eh, ver más cosas. Levon Aronian, que le han regalado. O, al menos, ha tenido la oportunidad de tocar la batería el día de su cumpleaños. Un Levon Aronian que cumplía precisamente ...pues、eh, 30 años el día 6 de octubre. Nos colgaba esta foto tocando la batería. Sabéis que es uno de nuestros jugadores favoritos, favoritos, favoritos. Y Karo Nakamura, que no lo está pasando muy bien del todo. Pues bueno, nos tuitea、eh, que b、bueno, u es n o que e duro esto de seguir peleando, pero hay que seguir peleando, hay que mover, mover, mover y seguir ganando.、Eh, también tenemos al gran maestro Iván Salgado, que desde su Facebook p、pues, u estuvo comentando la final del Grand Slam, con el truquito que se dejó Fabiano Caruana, con、eh, las poses y la dureza del señor Magnus Carlsen. Y cómo no, nuestra Ana Maznade, que prácticamente está retransmitiendo en directo el torneo del Casino de Barcelona, y en el que podéis seguir prácticamente al minuto los comentarios que nos va vertiendo de las partidas, los resultados y demás、eh, sucesos que nos va n salpicando ese torneo. El, comentarios de Alvar, comentarios de todos los jugadores y, sobre todo, Ana no solo comenta, sino que encima. Nos manda sus fotos. Una fanática, lo cual nos encanta, del de e Twitter. Hoy mismo o ayer mismo nos sacaba ahí la última partida: Joseph Holmes contra Peter Hein Nielsen. Un final de torres de los que le gustan. Bueno, pues nada, preciosas fotos, comentarios y nos hace vivir un poquitín más dentro del ajedrez. Y bueno, vamos a comentar también alguna aplicación, como solemos hacer. Sabéis que ya hace、eh, unos, unos programas os comentábamos los lectores de libros que hay para aplicaciones para bueno, equipos de, de Apple, tipo iPad, iPods o iMacs y cosas de este estilo. Bueno, pues hoy nos ha sorprendido la noticia que venía a través de la Escuela de Ajedrez Miguel Ilescas, en la que están patrocinando la aplicación que se llama Chess Apps. Chess de Ajedrez, h s s APPS. Es una aplicación gratuita que os podéis bajar en www.chessapps.net. Viene con dos libros ya cargados. Podéis daros de alta y conseguir otro más gratis. Y es el mismo formato que ya os comentábamos: es el formato en el que tenéis en la página de la parte derecha pues,、eh, un libro. Por ejemplo, h a y g a r a e n precisamente Bobby Fischer, por el maestro internacional Ángel Martín. Y podéis ir leyendo, yo he empezado a ojearlo precisamente hoy. Eh, pues eh, Bobby Fischer, El Solitario, Primeros Grandes Éxitos. Podéis leer el libro y, bueno, en medio del libro, pues van apareciendo partidas、eh, que él ha ido disputando. Y esas partidas, dando clic en las, en las posiciones que van apareciendo, os l a deja reproducir en el tablero que está a lado. Creo que está un poco mejor que las que he visto para iPad. Eh, tiene dos ventajillas pues, interesantes. La primera es que nos permite、eh, hacer una reproducción automática o hacer una reproducción、eh, bueno, pues、paso a paso, como nosotros queramos, pero incluso nos deja jugar en esa posición y activar un motor, con lo cual es una cosa muy, muy buena. Y lo último que yo siempre he echado de menos de las aplicaciones en iPad es que. Sí, estás leyendo, pero luego te tienes que ir, no vas a leerte el libro de un tirón. Y aquí te permite crear, bueno, no exactamente anclas, pero sí favoritos que te permiten saber, pues, dónde te has quedado, dónde vas en la lectura. Y bueno, parece que promete, parece que promete. Evidentemente, habrá libros que sean de pago, y bueno, es cuestión de ir probando y ver si os interesa, no os interesa. Es una herramienta más que puede hacer más amena la lectura de los libros, que sabéis que es altísima. Altísimamente recomendada. ¿no? Bueno, pues aquí e s t a pequeña aplicación de lectura de libros muy similar a la que tenemos en aplicaciones para Apple. No sé si van a sacar también esta en Apple, pero por lo menos en versión PC gratuita. ChessApps.net, descarga gratuita y con un par de libros que os podéis conseguir ya.